el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Para las frescas, para la calurosa, para la, calurosa, para la selectiva, para todas las personas que nos escuchan, Las, las Somos, Somos Todas. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Y las las y Buenas tardes o buenos días, según a qué hora nos escuchéis. Eh, estamos aquí en otro programa con nuestra incondicional Valle. ¿Cómo estás, Valle? Bien. Estupenda, te veo. Muy bien. Muy acalorada, ¿no? ¿Eh? Sí, <risa> con mucho calor. Ya estamos en verano. Ya estamos en verano. Y, t o ñ i c ó m o estás, t o ñ i Hola, bien, bien. Cansada como siempre. Los fines de semana son peor que los días de Ay, diario. Daña,、sí. No, que los días de diario también hay algunos días que tienen tela marinera. Bueno, esperamos aquí a otros invitados, pero mientras vamos a empezar nosotras comentando las noticias de Ecija durante esta semana, que ha habido unas cuantas. Por lo de pronto va a venir dinero para el pueblo. ¿Sabéis o h enterar? Sí, es un sueño. <risa> bueno, porque se ha aprobado un plan de empleo de la diputación que se llama Más 34. Que está, es un plan de emergencia municipal financiado por la Diputación y el Ayuntamiento y que va dedicado sobre todo a las mujeres que están en emergencia social. Muy bien, ya era hora de que algo viniera para las mujeres, que no fuera、sí. todo para los hombres. Sí, porque en el plan Armenta. Me, Armenta, como el dice el Gata. Han torado una nada más, un por lo visto. No、una, nada una nada más. Bueno, pues ahora van a contratar a una serie de personas, contratos de entre 15 y 3 meses, y un salario de 830 euros al mes. Que no es mucho, pero bueno, para las personas que no tienen nada,、Hombre. es algo, ¿no? Esperemos que, que contraten. ¿Tienes a... que apuntarte a algún、sí. lado, Loli? Explícalo para que. No、Hay una bolsa de trabajo que estaba promovida por Izquierda Unida y por el Sindicato de Obreros del Campo y, y, por, las, y por los otros sindicatos. Y y a creo que van a intentar que tiren de esa bolsa porque la han baremado en asistencia social, en asuntos sociales, y entonces tirarán de. Por lo visto, la mayoría de las personas que no tienen ingresos son mujeres. Entonces, pues espera que, que cojan mujeres. Así que, bueno, a ver si sirve para paliar un poco la、Muy、situación,、vestido. ¿no? Aunque no la resuelva del todo. También llega dinero para hacer 400.000 euros, creo, para hacer un carril bici desde el、sí. campo de fútbol hasta el valle. Eh. カ ril bici、ici, yo estuve leyendo que a veces hay gente que es partidaria de él y gente que no es partidaria. Hay gente que dice que las bicicletas d e b e ocupar el centro de la ciudad y tener preferencia sobre los coches. De todas maneras, por ejemplo, ya no sé si lo comentamos aquí, que en Madrid, en Barcelona, una vez al mes se reúnen Y ocupan las bicicletas la ciudad para que los coches se hagan cargo de que es el medio de, de transporte más económico, más, menos contaminante, más barato y más seguro. Porque de cada 100.000 bicis、mmm, al año solo hay dos accidentes, de cada 100.000 coches, 24 accidentes.、Uh -huh. Sí, pero... Y de cada 100.000 motos, 86 accidentes. ¿Ibas a decir algo? Sí, que digo que tú, si tú te imaginas a un alto ejecutivo con su maletín、sí. en la bicicleta, con su chaqueta. Todo... Oye, pues si tú vas a Londres o vas a, sí, sí, a Alemania. Sí, a la Pero de traje, ¿eh? Sí, pues aquí lo primero que hace en el momento que gana un poquillo comprarse un BMW o un Audi A4 y cosas de un esas. Una Mercedes. u n o Mercedes de l o s torera, eso ya se ha quedado antigua. r El、antiguo. BMW o el Audi.、Ajá. Así que la va a montar en una bicicleta. En Sevilla, hay, en Sevilla hay bicicleta también por todos lados. ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí yo sé que mi、va. nieta hace, m o g e n e c、sí, o bicicletas. Yo soy tu nieta aquí, tengo una compañera que vive en la huerta. Y iba todos los días en su bicicleta, l l e v a、uh -huh. su bicicleta en la parca a y e n e l colegio o、uh -huh. donde sea.、Uh -huh. Y además, que bueno, dice que en, en los países nórdicos hay, hay la misma cantidad de mujeres que hombres conduciendo bicicleta. Sin embargo, en España, en Madrid, por ejemplo, el 84% son hombres de los que andan en bicicleta,、uh -huh. porque tienen miedo, no tienen esa seguridad. Y damos la bienvenida a Loli, Uy, que va, nos va a tirar el, el negocio.、Tío. A Loli Cecilia, hola Loli. Hola. Bueno, estamos hablando de las bicicletas. Tú eres una militante del ciclismo, ¿no? Sí. Sí. Me encanta. Bueno, pues eso, que van a hacer un carril bici desde el Valle hasta el campo de fútbol. Han dado, han, han dado dinero para eso. Tenemos uno ya en Ecija también, el ¿eh? sí. carril se va, o sea que se va a extender, ¿no? Sí, se va sí, sí, sí, a prolongar. A prolongar. ¿Las bicicletas que las pone el ayuntamiento? ¿Cómo es esto? No, no. o e n c n i l a s pone, ¿sí? no? Sí,、eh, ¿La, la empresa,、pone. la empresa, eso.、Sí. Bueno, aquí、tengo. todavía no hemos llegado a ese punto.、Eh, Primero、sí. vamos a hacer el camino.、Yo、y c a d a uno con su bicicleta, n e n bicicleta nunca. y s e sin casar cuando me iba a 20 kilómetros con mi marido, c u a no d tenía m o s coche, en bicicleta. <risa> Yo, sí. Yo sí he subido ya hace、sí? ya muchos años.、Yo、ya fue en la prehistoria、no. no. cuando. ¿A, ¿A、no? dónde irías tú? Con tu marido en bicicleta. c u a n d o e s t a b a colocado.、Ah. Vine de viaje novio y fuimos en bicicleta a 20 kilómetros. Que etapa. <risa> bueno, y también sabéis que todavía está en el aire la peatonalización del salón. Sí, la no、sí. peatonalización. Ay, no, o、tal. sea que todavía no estás decidido. No, vez,、sí. Todavía hay esperanza. Sí. p o q u e no. Bueno, pues esta semana, este fin de semana, también hablando de deporte, ha habido una, una carrera por la Ribera del Genil el sábado, la carrera nocturna, que ya es tradicional en Écija, de ocho kilómetros y han participado doscientos corredores. También la amiga de los amigos de Écija nos va a decir una actividad. Bueno, hemos estado en la presentación del libro que el otro día estuvimos anunciando que se iba a realizar. La presentación del libro, Exaedro, y no son los amigos de c i j a en, en este caso,、no. es la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara. Este libro, pues como estuvimos hablando el otro día, ...pues es por seis, seis autores. Entre ellos, pues hay. Bueno, Los voy a nombrar: Francisco Fernández Proledesma, Fernando Martín San Juan, Fernando del Pino, Concepción Ortega Casado, Pepita Tomás Montero y Marcelino Fernández Piñón. Hemos de decir que la presentación de este libro fue un homenaje a Pepita Tomás, estuvo presente su espíritu allí entre nosotros y nosotras. Estuvo el acto muy, emocionado, muy emocionante, d o o o muy m e c i a n hubo mucha. Lamor. No, glamour no, en este caso no es glamour. En este caso es como todos son poetas y pues, pues la cosa era muy sutil, muy, muy bonita, muy, sí, estuvo muy bien el acto. Conchita Ortega, casado que es la presidenta de la academia, pues、eh, empezó el acto lamentando que el, el presentador del acto, el que iba a llevarle, es un académico,、eh, señor Manuel Gaete Jurado. Que es académico numerario de, de esta academia, pero que es residente en Córdoba, y lamentaba que no podía asistir porque acababa de tener un accidente. Vaya por qué.、Eh, debemos decir que, gracias a Dios,、pues、no, no fue nada de lo que podía haber sido, fue a la salida de Córdoba. Entonces, pues claro,、mmm, también eso hizo que el acto pues, también tuviese su, mucha emoción. Lo presentó. Eh, Marcelino Fernández, no, perdón, f e r n á n t e g a Conchita Ortega es la, es la presidenta, presentó, pero el libro lo presentó en nombre del de e señor Caete,、mm, pues lo presentó Fernando Del Pino Jiménez. ¿Qué es? Es también académico y es el profesor del Instituto Bel,、mm, Copérnico. Y autor, uno de los autores del libro, que aquí podemos leer sus poemas. Debemos decir que este libro tiene un diseño pues, muy bonito, que Mira se la ha currado mucho, allí se agradeció, y que está ilustrado, cada, cada poema, cada poesía tiene una ilustración que los autores entre ellos lo han ilustrado. Sí, yo lo he visto, está muy bien encuadernado, muy bien, muy bien hecho. Sí. Bueno, pues nada. Felicitamos a la Academia de este libro. Por cierto, que he leído que la Academia Bele de Guevara de e c i j a es una de las pocas donde. es una de las que más mujeres tienen de toda España. Casi todas las. casi todas las academias tienen. muy pocas mujeres y el porcentaje en la, en la de e c i j a es el más alto de, casi de España. p e p i s Aquí siempre se ve a Conchita y nada más se ve, n más que hombre. No, está Conchita Ortega, estaba Pepita Tomás,、sí. está Marina, o estaba. Está Maruja. Está Maruja.、Eh, sí. Hay otras, otras La... mujeres, que, incluso que han ingresado durante este año, han ingresado, ha ingresado una mujer. Sí, sí, es de las que tiene más que lo he leído yo. Bueno, y también este fin de semana hubo una. Una actuación en la Peña Flamenca María Teresa León, la Peña Flamenca Femenina, que fue una bailadora de, de aquí, de e c i j a ...la Rosa María Lachana. Rosa María Lachana. Lachana. Y un cantador que se llamaba, creo que se llamaba Trini de Jerez. Y estuvo muy bien, si no fuera porque hacía un calor de muerte, que, que、no、pero tiene, la gente.、No Sí, pero aquello es una nave con el techo de Uralita y, claro, pues hacía mucho calor. Pero bueno, la gente allí aguantamos a base de abanico y de cerveza y de agua y, y estuvo muy bien, la verdad. Que felicitamos también a la Peña Flamenca Femenina porque es muy entusiasta y, y reúne mucha gente. Y vamos a poner para la entrevista que tenemos hoy una música de una mexicana que se llama Julieta Venegas, que ha hecho una versión de una cumbia ya antigua que se llama La Piragua. La... Esta mujer, Julieta Venegas, que, es... que he dicho que es mexicana, ¿no? Sí. Es una mujer comprometida. Que participó en un recital cuando hubo una matanza en México, en San Salvador de Atenco, en un recital que se llamaba y violaron a 30 mujeres, a, a los pueblos indígenas, en los pueblos indígenas, y entonces ella participó en este festival que se llamaba Mujeres sin Miedo, y ahí la tenemos, la cumbia. La cumbia, ¿no? Qué bonita. Qué preciosa.、Sí. Bueno, pues esta cumbia está dedicada a nuestro invitado de hoy, que es Ceferino Guisado Vázquez. Hola, Ceferino. Hola, buenos días. Encantadas de, de estar aquí contigo. Y ya antes, antes de empezar, ya te voy a dar la enhorabuena, porque、eh. él es presidente honorífico de, del Club de p i r a g u i s m o Ciudad del Sol. ¿Desde cuánto tiempo hace? Pues me he estado cinco años de presidente desde que se fundó el club y este año ya pues ha pasado el cargo a Manuel Palacio, que es el nuevo presidente. Yo me he quedado con la logística: poner pancartas, quitar obstáculos del río, preparar la sede, abrir el local, cerrar unos días también, que es cuando me toca. Y ahora mismo estamos en eso, vamos. ¿Cuántos años hace que se, que se recuperó el piragüismo en Ecija? Porque creo que antiguamente había un club de p i r a g ü i s m o ¿no? Sí, antes hubo un club en la Casa de las Palomas, que se llamaba La o j e y había muchísima afición también en el río. <coughs> Perdón. Y aquello ya se perdió, las barcas se perdieron, muchas se hundieron, otra, algunos socios de los que había se quedaron con ellas, que de hecho ahora vemos recuperar una, que tiene pues cerca de 40 años, la tenemos en el club como reliquia. Así que tenemos m u y poco e s p a c i o la tenemos allí. Pero vamos, esa terminará por ponerla en un b a s a bien puesta. Y bueno, aquello se perdió, y ahora unos ...diez años empecé yo, remando solo, una barca que, con, que conseguí en ...en la Puebla, por ahí. Y nada, ...estuve... me echaba todas las tardes, porque en el n e río me gustaba muchísimo, me gusta muchísimo. Y empezaban a preguntarme gente: ¿esto cómo lo haces? ¿Dónde ...esto las conseguí? Y total. Se fue pasando la bola a la bola, cada vez más. Y entonces un día. Pues me junté con mi amigo Cueva, me dieron la idea de formar un club, eso ya estamos hablando de hace seis años. Se fundó el club y hasta ahora, luchando mucho y mucha afición. Empezasteis unos pocos, supongo, ¿no? Sí, empezamos, nos juntamos unos ocho o nueve amigos, diez.、Eh, ya repartimos la faena, me hicieron presidente porque e r el que más tiempo llevaba.、Eh, Antonio Cueva me parece que fue secretario, que era secretario. En fin, Luis, Luis Roja, que está ahora en la Peña de los p a p a s f r i t a s también era un socio fundador. José Martín Piña, en fin, hicimos la directiva: presidente, secretario tesorero y cuatro o cinco vocales. Y nada, le hicimos los estatutos del club, empezamos a funcionar. Y esto ha ido creciendo, creciendo, que esto ha cogido ya un nivel bárbaro, vamos, de cómo、sí. está. De verdad, sí. sí. Porque yo he ido a veros muchas veces en las actividades que hacéis y la verdad que hay muchísima gente y, sobre todo, muchos niños y niñas, ¿no? Tenemos muchos niños. De hecho, bueno, ahora a partir de esta semana del piragüismo que vamos a hacer, esperemos que lleguen más, porque se han visitado muchísimos colegios, yo creo que casi todos los colegios del pueblo, y a veces、si、ahora con esta jornada de piragüismo se acercan más niños y, y metemos cantera nueva. Tenemos bastante de cantera, pero hay que irlo. Los que estaban ya se están haciendo mayores, están llegando a categorías porque son más complicadas, más difíciles, y tenemos que empezar también con niños de promoción que vayan haciéndose a las aguas bravas, que es a lo que nos dedicamos. ¿Actualmente cuántos socios sois, más o menos?、Eh, socios, estamos entre unos habíamos unos 120, 130, pero claro, lo que pasa es que muchos dejan de ir, dejan de pagar la cota, entonces pues se expurga un poquito la cosa y nos hemos quedado arriba de los 100. 100 seguro que estamos ya. Sí, sí, y supongo que muchos van, se tiran a la piragua, pero sin ser socios. Sí, p u e mucha gente que se tiran a la piragua que no hacen socios, son amigos de socios, se les prestan material, hacen un s u c e d o y terminan, algunos terminan haciéndose socios, otros no, pero vamos, las puertas están abiertas a todo aquel que va a y, y la prueba, vamos. Bueno, y esta, este evento que, digamos, que, es, que empezó con la bajada del Batán, ¿no? Solamente. Y... Sí, al, al principio. Se fundó el club, entonces yo como presidente di una idea, porque yo ya llevaba dos años haciendo el descenso de Puente Eni, que también hay l l í un club b u e n í s i t o y pues puse la idea de hacer un descenso lúdico de esto, de fiesta, y bien, la primera ...la primera prueba i m e r r a p que. El primer descenso de b a t a n e s i a fueron. Empezamos con unos 50 palistas, y este último, el 5, nos quedamos 220. Y este e e c t o creo que vamos a rondar l o de los 300, que eso ya es una cifra importante para bajar un río de logística. Hay que subir con autobuses a los palistas, hay que subir con camiones materiales. muy fuerte y hay que estar muy coordinado porque es muchísima faena, muchísima. Gracias a Dios que tenemos muchos socios que están ahí dando el callo, que si no fuera por ellos, vamos. Hay socios que nos van en todo el año y ese día van a ayudar. Si no fuera por ello, sería imposible de mover todo esto. Eso de la bajada del batán, yo que soy negada a todo, a todo esto, ¿qué quiere decir? La bajada del batán es. Ese, ese tramo del río lo descubrí yo, aunque sea mal decirlo por mi parte, ¿no? Porque yo fui el que estaba solo en el pueblo con la piragua, se h se, se arrimó enseñado... ha a también mi hermano, mi hermano Antonio, el, se arrimó otro muchacho, el Zardi. Otro amiguete mío que era Marolillo, también. Ya bajábamos 3 o 4. Entonces fuimos descubriendo sitios del río y cada, cada día íbamos más para arriba, más para arriba. Hasta que ya nos fuimos a una presa que hay en el kilómetro 8 de la carretera de Puente Eni. Kilómetro 8 por la carretera, que son 13 kilómetros de descenso. Porque el primer descenso que hicimos lo hicimos con un GPS y sacamos los kilómetros que había, el tiempo que se hacía, total. Y fue una aventura muy bonita. Ya Ya juntarnos para echarnos el río era la bajada del Batán.、Ajá. Y entonces, pues, empezamos cuando es, intentamos hacer la prueba, empezamos. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos? Pues, descenso del río b e n i b a t á n e c i a Son 12 kilómetros. Porque aquella zona se llama Batán, aquello. Sí, aquello es la finca que hay allí, el Batán, o、ah, la presa del Batán.、Vale. Aquella es una central eléctrica que hay. Que、yes. no sé si está en funcionamiento, creo que sí. Le pusimos b a t á n e c i a el recorrido son de 13 kilómetros, tiene unos rincones. Guapísimo el río, hay que conocerlo. Es que hay una cosa: que aquí en el pueblo, la mayoría de los vecinos conocemos el río, el puente de hierro y el puente de material y el puente de la autovía, pero no conocemos más. Y quizás sea una de las partes más sucias que hay, porque llegamos más cerca para tirar escombros, para tirar bolsas.、Eh, de hecho, hemos denunciado ya mucha actividad, mucha diligencia: tiran animales muertos, bolsas de basura de los clubes de campo. Nosotros lo que vemos lo vamos denunciando. Hasta ¿Y? ahora, pero donde hay que conocer el río verdadero es desde el puente de la autovía hasta el Batán, hasta en la Redonda, hasta Herrera,、Ajá. todo lo que sea para arriba está por descubrir, está guapísimo. De animales, de arboledas. Yo tengo fotos del río, aunque se pueden ver en el club, que cualquier ciudadano del pueblo que la vea. Dice, ¿dónde es eso? No lo conocen.、Claro. Había gente que me h a dicho, esto es del norte, digo, no, esto es del sur.、Eh, ve una isla bajando el río, tupía, tupía de árboles. Eh, no entra el z o apenas,、eh, vamos, el río se parte en dos,、eh, guapísimo, es que no tiene, que es que hay que verlo dentro del río. Lo que pasa, e Seferino, que eso solo tiene el privilegio los de la piragua, ¿no? Porque, ¿cómo visitamos los de a pie? Solo tiene privilegio los de la piragua, sí, para conocer el río e esa parte hay que echarse. Porque es que, como le he dicho antes, el río está muy tupío,、eh, todos los caminos que ya te quedan al río, casi todos tienen cadena, entonces.、Ajá. Tiene que llegar andando, no puede entrar con ningún vehículo. Y no, lo tienes que ver desde dentro del río. Tenemos muchas posibilidades de que lo puedas ver desde dentro del río, de cualquier edad. Porque tenemos barcos, que aparte ya sacando el tema de competición, que los niños con esos barcos, en s s barcos, o e ese barco no te podrían montar, porque e u e r c a de momento, pero tenemos barcos de recreo, que puede bajar una persona que no tenga un mínimo de experiencia con la piragua, puede bajar perfectamente el batán,、Así. sin peligro ninguno, con tu casco, con tu、sí. chaleco,、Ajá. con un acompañante, por ejemplo. Si quisieras echarte mañana mismo, pues no bajarías sola, no te dejaríamos sola porque hay sitio s de... que hay que tener un poco de experiencia, porque hay algunos rápidos, ¿no?, de corriente, que te meten debajo de, digamos, de las orillas, que están sobaqueadas por la corriente. Entonces, bajaríamos uno de nosotros acompañándote, ¿no?, en una K2.、Ajá. Y de hecho, el Fali s i s v e s t r e que fue el que ha grabado el descenso del do... de este último, del quinto, Lo hice con una barca a c o m p a ñ a d o p o r un bonito nuestro. Hice una grabación de, de lujo, vamos.、Uh -huh. de, sin problema, lo s h e m o s a unidas o manos, o s No hay problema、uh -huh. ninguno. Hablabas antes de, de la limpieza del río. So, me consta que vosotros habéis hecho campañas de limpieza del río también, ¿no? ¿Es el, el, el gran tema pendiente la limpieza del río de Cija? Es el gran tema pendiente la limpieza del río de Cija. Yo, de hecho, estoy llevando una campaña. Que la directiva incluso la ha puesto un poco en contra mía por el tema de lo que ahora teníamos lanzado. Una campaña de limpieza. Queremos un río limpio. Yo me he encargado de hacer pancartas, las he puesto, me las han quitado. Los mismos pescadores que querían ayudar, les molestaba para lanzar la caña. Yo tenía una puesta ahí en el puente y t e r m i n a por quitarla.、Eh... Estoy recogiendo firmas, tengo alrededor de 500, pero claro, esto no es para una persona sola. A mí me están ayudando mucho, está Antonio Cuevas, hay algunas asociaciones que están recogiendo firmas. Pero esto necesita que se vuelva muchísima gente. Necesitaríamos dos mil o tres mil firmas. El ayuntamiento nos dice que sí, que de hecho, ahora la presentación de este evento nos han dicho que están en, para limpiar el río desde el puente de la autovía al puente de hierro. Pero claro, eso lleva muchísimo tiempo diciéndolo. Yo no sé si ya creerlo o no creerlo. Nosotros limpiamos mucho, hacemos limpieza de río. Para, hay, hay, hay muchos ciudadanos que piensan que es una, una tontería. Hemos sacado dos cubas enteras de carritos del cobrero, ya han dejado de tirarse. Hemos sacado motos, tres o cuatro motos, lavadora, s frigorífico, s contenedores de basura. Hemos hecho una campaña de limpieza del, río, de, del barrero, eso c o n t a ahí también en papeles y en fotos, incluso en la televisión. Se sacó también una bañera entera de, de ruedas de camiones, de, de todo. O sea que en eso sí, pero eso no es, es limpiarlo, limpiarlo, había que limpiar las orillas. Había que arreglar esas u v a para que estuviera al nivel del parque, para tener una tabla de agua todo el año, para practicar piragüismo, para muchísimas cosas, no solo piragüismo, es、eh, la pesca,、eh, pasearte, es el pasear, s es e mucho. Integrar el río en la vida de la ciudad. ¿no? Entregarlo porque hay muchísimos pueblos que, que tienen un río y están luchando por integrarlo, y en este pueblo, pues. Es que da la sensación desde que se llega aquí a Écija, yo, como sabes, no vive aquí, o si ya no nací aquí. Y me dio la sensación desde que llegué que Ezija vive de espaldas al río, aun teniéndolo tan cercano. ¿no? Eh, está allí, pero olvidado. Ezija v i v i de o d espaldas al río.、Sí. Durante... Se vive de, de vertedero.、Exacto. Y luego la gente no ha mirado el... nada, o sea que de espaldas al río, t e n i é n d o l e siempre a la riada y a la cosa. Y de hecho, ya con este último muro que han hecho, cuesta mucho meter persona s allí. Pero bueno, estamos intentando con estas actividades. El s t á e persona paseado n hace un poquito más por allí. Pero le cuesta mucho bajar. Además,、eh, la parte esta del parque está destrozada, depintada de, de bordillos rotos, de... incluso las últimas farolas que han puesto también la han, la han apedreado. Y yo creo que aquello, contra más cuidado se tenga y más limpio,、mmm, eh, evita de que hagan candelas, evita de que rompan las citronas, porque nosotros estamos allí con muchos eventos y están la juventud allí tomando s l i t r o n a s y las parten delante de nosotros.、Sí. Y yo creo que contra más limpieza allá... Más, más se cuiden, más lo respetan.、Claro. Porque más gente baja allí a aquella parte del río. Yo creo que con el tiempo tendremos un, un río limpio. Hombre, y también es muy importante que la gente participe en, con vosotros en el club ...se conciencien más. Los jóvenes, ¿no? Sobre todo. Que al participar en estas actividades, pues ya no se le ocurre a ninguno que haya bajado en p i r a g u a t rompen una litrona al lado del río en la vida,、eh, ni tirar un papel, vamos. No la rompes, y de hecho, los niños nuestros que bajan del batán, que son muchísimos, tenemos un punto de habituallamiento siempre en medio del recorrido, que paramos para comernos bocadillo y sitio muy bonito. Los niños, los mismos f u m o s que se toman, eso lo he observado yo, lo echan en la barca. Y lo sacan al club y lo echan a la, a la papelera. Nosotros tenemos una bajada de 250 palitas s mínimo y no tiran una botella de plástico al río, ni un papel de un dulce. Es que es muy sencillo echarlo al barco y es que es muy fácil no, no arrojar. Es que con que no arrojemos nada al río, el río se mantiene limpio. Por el río sí hay j u n c o nacen variedades de, de plantas, pero es adentro de, de la flora del río. Claro, esas constan ahí. Yo me acuerdo que cuando yo empecé en el río, Había muchísimos patos, muchísimos pa pa patos en el río. Cada vez se ven menos. Yo me acuerdo que bajando al batán había nubes de patos y ahora se ven un poquito. Y es porque, bueno, eso tiene culpa también los cazadores. Y,、no、sé. La concienciación de, la,、sí. de las personas de que tenemos que mantener nuestro espacio limpio、sí. y el río es un punto muy importante. Es verdad que antes nos parecía, bueno, ven, años atrás. Ya se ha perdido, gracias a Dios, de que. To, bueno, con todo eso dices que se arrojan cosas, pero que los ríos eran q u i e n o s recogían las basuras, ¿no? Parecía que el río se tenía que llevar nuestras basuras, ¿no?、Uh -huh. Y eso sigue pensando la gente, ¿ah, qué tengo? Como si. Es, es que quedó asombrada que todavía se encuentre una lavadora allí, ¿no? Sí, sí, sí porque、increíble. nosotros, ...nosotros el tramo que tenemos del b a t a n e c í a no se encuentran esos cacharros, solo los plásticos de los t e m b r a d o s que cuando viene el r i s u viejo me va r r a s t r a Pero sin embargo, desde el tramo del puente, tirando para pa el puente de hierro, dirección Cortés,、Ahí. que hay más casillas al lado del río, hay montañas de basura, hay colchones, hay sumieres, hay bolsas de basura,、sí. cerrar, y eso. Bueno, pues esta, vamos, esta actividad tuya y vuestra hace que nos concienciemos más de que el río es muy importante para no. nosotras. Y te quería preguntar, y lo de la corta del río, el proyecto ese que hay de mantener el camino que tenía antes el río, ¿a ti qué te parece eso? Bueno, para crear f i c i ó n para recreo, para todo eso, sí está muy bien. Está muy bien porque si aquella zona está l i m p i t a y árboles que han plantado muchísimo, pues claro, el problema el problema que tendríamos en la corta esa es、eh, para echarnos, es transportar material desde el club hasta allí.、Uh -huh. Porque hay que llevarlo a un en vehículo. Entonces, si allí tuviéramos lo mejor una pequeña sede, o sea, un, una, una, un almacén, pues tendríamos materia de recreo para iniciar gente, para echarse niños, para pasearse un fin de semana. Pero ahora nosotros el material lo tenemos a dos cuartas del río, que es donde verdaderamente nos no sirve. ¿Y os viene pequeña ya la sede, supongo? Sí, nos viene pequeñísima porque tenemos reos de 70 barcos metidos entre competición y algunos socios que lo pillan lejos de sus casas, ¿no? Pues lo tienen allí porque se echan de diario al río. Y ahora nos están agrandando un poquito, a ganar algunos metros cuadrados más, pero sigue siendo chica. Sigue siendo chica porque hemos comprado un vehículo para llevar a los niños a los campeonatos nacionales, un vehículo que d e nube plaza. Tenemos un carrito de transporte de material y no cabemos. Los niños van a echarse por la tarde y siempre tenemos que ir a un adulto para poder sacar vehículo, para poder sacar barco. Eso es lo que nos hace que no podamos crecer más. Eso es lo que nos hace que no podamos crecer más, igual que el Club de los Papafritas. s Que también, como habéis visto ustedes, pasando por el puente, tienen tres containers, aquellos inframanos, como están allí las criaturas. Yo, de hecho, desde aquí los apoyo, no tenemos nada en contra de eso. Nos gustaría tener una nave cada uno pega al río.、Claro. Porque vas a Sevilla y hay montones de clubes, y estos tienen, tienen socios. No tiene por qué venir más con clubes en el pueblo.、Claro. Puede haber cinco, seis o siete clubes, pero tienen que tener instalaciones. Nosotros estamos acostumbrados a ver la última que h e m o s visto h a s i a un Murcia, en Galaparra, una instalación con ducha, con aseo, con Ignacio. Con... Es que los niños nuestros vienen alucinados. Bueno, c h i i q u l l o sí, nosotros estamos luchando por eso. Algún día lo, lo tendremos. Es que relativamente no es mucho tiempo el que lleváis. Aunque lleváis mucho tiempo, a lo mejor、eh, no sé cómo funciona eso, pero quedan muchas cosas por hacer, muchísimas. Llevamos cinco años, pero ahora mismo la fiesta de la piragua está catalogada en Andalucía como la segunda mejor. Porque la primera fue 1800. Y si ya estamos ya con 250 aproximadamente. En las Aguas Bravas somos el único club andaluz que participa a nivel nacional. Tenemos seis cadetes, un senior, un infantil cuatro, infantil, cuatro alevines. Y estamos metiendo dos niños en cada prueba que vamos al calendario nacional. Estamos metiendo dos niños en la final. Participamos los sábados en Leiro, en, en La Coruña, en Francia, Zaragoza, Sastos p e n d i d o Eh, se cambió la de Zaragoza a la Cedrullet y nosotros estamos metiendo dos niños en la final, dos niños que que se están metiendo detrás prácticamente de la selección española de, de Aguabrava o sea, y sin río para entrenar y sin b a r c o a p r o p i a d o porque hasta hace poco hemos tenido barcos reciclados que nos daban los demás c l u b o s sea, tenemos barcos nuevos、sí. y ahí están los niños, están quedando de los 10 primeros de España.、Sí. Daniel Guizado ha entrado en la última prueba de la Copa España, quedó en noveno en canoa. Que es la primera vez que participaba en Canoa. Alberto Ponce se metió en noveno. Y muchas veces nos ven llegar y se ponen las manos en la cabeza. ¿De dónde venís? Y decía, ¿y n decía dónde está? Y a l l í hay agua. <risa> y allí hay ríos. Pues, sí, sí, con el calor el, que hay. Tenemos el geni, pero no es de agua brava, pero bueno, estamos. Y e l primer del club, Mejo de Andalucía. O sea que más. Y tú hablas de niños, pero no hay niñas en el club. Hay muchas niñas también. Sí. Hay niños、Pero、y niñas. Tanto por ciento más. Yo e n la costumbre de decir siempre niños. Yo cuando digo niños los meto. ¿Hace niño? Y niñas, sí.、Eh, hay un 25% de, de niñas en, el, en los. Vamos. Y mujeres el, también. Y mujeres. No participando en campeonatos. Campeonatos sí tenemos infantiles. Tenemos. Creo que son dos infantiles, féminas. En la Copa Andalucía, en la Copa de España no. Y adultas no, adultas participan en la fiesta de la bajada de l b a t á n pero en competición hasta ahora mismo no. ¿Por qué? ¿Es, ¿Es peligroso o tienen miedo? No, porque al principio han empezado niñas que son hijas de socios del club, entonces las han metido y le han hecho la licencia. A lo mejor ahora, ya a partir de esto de los colegios, que llegan niños nuevos. Que han visto vías positivas, que han visto fotos, que no se pensaban que los niños hicieran lo que hacen en los ríos estos de fuera, ¿Pudieron? del norte. Pensaba que piragüismo era solo chance al río Bení.、Sí. Y piragüismo es mucho piragüismo. y más cosas. Eso veo yo. Y、era. a lo mejor a partir ahora, p e r d o n a a partir de ahora de que llegan niños nuevos de colegio, le entra a l gusanito ú de la competición y tenemos niñas, más niñas, s ¿no? Sí, supongo que como en todo se irán incorporando. Y hablando de modalidades de piragüismo, a mí me ha. Me ha sorprendido la cantidad de modalidades, ¿no? Hay una que se llama esquimotaje n esquimontaje, esquimontaje y otra que se llama, a ver si lo digo, ¿cómo era? Eso que da n vueltas. Rodeo. Rodeo. Explícanos pues, qué es eso. Pues mira, te explico.、Eh, nosotros llevamos muchísimo tiempo q u e r i e n d o h a c e r q u e r i e n d o h a c e r una ola estacionaria del puente de la autovía. ¿Cómo, cómo? Perdón. Una ola estacionaria. Una ola estacionaria. Una ola que esté siempre ahí. ¿Por qué? Porque se están、eh, haciendo, celebrando en muchos puntos de España el campeonato de, de rodeo, que eso se hace todo en una ola estacionaria. Hay una contracorriente donde se mete el piragüista con una barca pequeña de agua brava, y ahí hace looping, hace cargüe, hace borteretas en el aire,、mm. hace muchísimas cosas. Claro, nosotros tenemos unos niños que son braveros, los niños que nosotros tenemos son de agua brava. Entonces、eh, pensamos, bueno, ¿por qué con esta h o r i t a que hay en la Atovía no hacemos esto para que el público sepa lo que es rodeo? Ellos no es que hagan la vuelta en el aire, dan la vuelta, hacen los cargos que es una, una especie de esquimotaje sin tocar el agua, hacen muchísimas cosas, surfean,、mm -hmm. pero claro, no es como. Si tuviéramos la o u l a te podría decir que teníamos de los cinco primeros de España un par de niños o tres aquí, seguro. Eso.、Eh, sí. No, digo, eso de la ola es el proyecto ese que enseñó el, el hombre que vino de Sevilla, j o s e m a n í a Luna. Sí, que iba a poner unas piedras allí, ¿es eso? Esa es la pista del Lalo,、ah, esa es la pista de lo que nosotros estamos compitiendo en Aguas Bravas. Pero luego en e s a pista, una de las piedras se le puede sacar una ola estacionaria para poder hacer esta, esta actividad también.、Esa、está a e s dentro de las Aguas Bravas. El e q u i m o t a j e pues el e q u i m o t a j e es una, una técnica de piragüismo que es fundamental. De hecho, nosotros ya llevamos, creo que son dos cursillos en la piscina. Es fundamental,、eh, claro, a ti no se te va a pedir que s e p a el esquimotaje antes de saber remar. Primero te enseñas remar, pero lo siguiente es el esquimotaje. ¿Por qué? Porque.、Eh, y en el barco, en l a a g u a b r a v a es fundamental. O sea, el esquimotaje es una técnica que tú vuelcas un rápido y metes p a l a o metes mano y te vuelves a poner derecho. No tienes peligro de enganche, peligro de un porrazo con una piedra. Si tú abandonas el barco, puedes bajar por un rápido dándote golpe en las piernas, dándote golpe en un brazo. ¿no? Entonces, el esquimotaje, de hecho, los niños ya que lo saben del club y los adultos, ya no h u e r c a Ya no h u e r c a porque ya ponen el barco, les hacen un giro de ...de 90 grados y el barco no ...no se hunde, no, que... no huercan. ...ya...、Sí, e s a es la técnica de esquimotaje. Entonces, hemos sacado un pequeño concurso que creo que se va a hacer en un minuto. El que haga más esquimotaje en un minuto e l premio. No sé si van a dar metálico, van a dar t r o f e o medalla. Digamos, lo, piruetas. Piruetas en el agua, sí. El、uh -huh. ponerse boca abajo, el volverse a incorporar, y esa es la técnica del esmotaje.、Uh -huh. Llevamos agua brava, recreo, también se hace la ruta de loa, a la... o sea, enérgica a la herradura, en vacas de recreo, pegadito a la, a la orilla de la playa. Se hacen esas actividades también,、uh -huh. y la competición, que es el Lalo. Y también habéis incorporado otra actividad, que es.、Mmm, Eh, enseñarles la práctica del piragüismo a niños y niñas con discapacidad, ¿no? Esto es nuevo. Sí, esto es nuevo. De hecho, quiero darle la enhorabuena a los papafritas porque los papafritas llevan un tercio n dos o tres años haciéndolo, pero nosotros no nos vemos atrevidos porque las instalaciones no son la s a propia de la p a Necesita un embarcadero adaptado, que claro, nosotros lo hacemos, no hay que pedir, pero es que pedimos lo que vemos. Nosotros、claro. vamos a estar en un pueblo de Córdoba, tiene un embarcadero de aluminio de ocho... enorme, de grande. Tienen su, su rampas para pa menos válidos, para pa adaptados. Y claro, nosotros no podemos echar un niño que vaya en una sillita de ruedas, lo vemos echado, lo vemos echado. Ha ido con el padre, se ha cogido un brazo, se ha metido, pero no se puede hacer bien. Entonces lo vamos a probar en la piscina, que la piscina es diferente. Y vamos a intentar si algún día, porque tenemos un adaptado, tenemos a,、eh, Manuel, a Manuel Duarte, ha competido también en una prueba de la Copa España, sí, sí. en el Lalo. Y la gente cuando lo ven llega a e a p r u e b la mano a la cabeza, pero. No entra en tiempo, por supuesto, porque debería de, com de competir con su nivel. No entra en tiempo de clasificación, pero l o hace. c l a r O o sea, que, que había que darle esa oportunidad también. ¿no? Uh -huh. Y v a m o s a v e r después de esta actividad que vamos a hacer en la piscina, s i podemos meterla ya todos los años. Porque esto que nos hemos echado de los cinco días, esto de la semana, es muchísima carga además que nos hemos echado. Pero yo creo que、pues, que va a salir tu bien, n v r a Seguro, seguro que sale bien. Además, habéis recibido mucho apoyo institucional, ¿no? He、eh, visto aquí el ayuntamiento, se ha ayudado, la Junta. El ayuntamiento, la Junta Andalucía, el Paco Reconte está p o r t a n d o muy bien con nosotros y el ayuntamiento. Nos están ayudando en todo lo que pueden, vamos.、Ya. Desde luego hacen bien porque mueven mucha gente y, sobre todo, mucha juventud, que es muy importante, ¿no? Que se aficionen a esto, ¿no? Bueno, vamos con el calendario de actividades, Ceferino, porque todavía quedan cosas por hacer.、Eh, empezó el viernes n o con、sí. la inauguración. Empezó el viernes con la inauguración de, de los eventos.、Eh, bueno, empezó el jueves, se hizo en el ayuntamiento también, a nivel político. Luego ya se hizo en la Casa de la Juventud. m i r ó el presidente de la Federación Andaluza, que es la primera vez que se mueve también, porque sabe lo que se está haciendo aquí en el pueblo con la piragua. Vino un técnico, el de a g u a Bravas, José María Luna.、Eh, estuvo el señor alcalde, el Paco Obregón, la delegada de d e p o r t e el presidente del club de piragüismo y todos los que habíamos ido a la directiva acompañando allí abajo.、Eh, el lunes ya empieza la primera actividad. El lunes vamos a tener una jornada de puertas abiertas para todo aquel o aquella que quiera acercarse allí a la sede, que se pueda con un, se echar río con un, con un acompañante o incluso solo o sola. Con uno que vayamos al lado, y esa es primer, la primera l la primera actividad. primera a En el momento que termine la primera actividad, tenemos que coger los barcos y llevarlos ya a la piscina para tenerlos preparados para el martes. Que el martes q u es e la de escolares. Han estado visitando todos los colegios, enseñando vía positiva, enseñando fotos, y se espera que acudan muchísimos niños.、Porque、había niños que no. Se hablaba de piragüismo, pero no s a b í a n De hecho, os voy a contar una anécdota que había muchos amigos de mi niño. Que no sabían lo que hacía. Sabían que estaba practicando e i l a n g u i s m o pero no sabían los ríos que se metía. Cuando han visto las la diapositivas y han visto las fotos, se han puesto las manos en la cabeza. Uy, Dani, tú haces esto, y Alberto. Sí,、claro. Y la e llama mucho la atención. Y, y de hecho, yo creo que va a haber muchísima participación de, de, de los colegios. Cefenino, ¿qué edad tiene tu hijo? Mi niño tiene 15 años ahora, pero mi niño lleva desde los 6 de palista,、vale, vale. digamos. El miércoles, el miércoles ya tenemos la, la jornada esta que h e m o s hablado para la c i c a p a c i t a d o s Yo me parece que irá a lo que es Prodi. Y creo que van con sus monitores, tengo entendido. Yo es que me estoy. <coughs>、eh, estoy más en la logística que en la, sí, en la、sí. parte esta, pero vamos, lo que estoy. Sí, van niños de todos los colegios. Eso es, van niños de todos los colegios, van con sus monitores. Nosotros les ayudamos en la logística y en la. En、sí, fin, con los monitores. Y ya está, también esperemos que tenga buena acogida el miércoles. El jueves ya pasamos a la s e x h i c i ó n de r o d e o l e digo a todos los ciudadanos que nos escuchen, que, ciudadanas, que este, esta pista la, vamos, la tenemos en el Club de Campo, al lado del Club de Campo de la s Babosa, s eso está en el camino de, de las Piñuelas, debajo del puente de la autovía. Allí tenemos la actividad esta. Va a empezar, creo que d es de las 7 hasta las 10, o 6 y media hasta las 10, y va a estar muy, muy interesante. Porque... Si, nos, si nos ponemos en el puente, lo vemos muy bien, ¿no? En el ¿no? puente no, porque el puente el puente de la autovía ahí no se puede subir.、Ah. Pero el mismo camino te deja en la orilla del río. Sí, sí. Hay u n a p i e d r a que te puedes sentar cómodamente <coughs> y la actividad va a estar muy bonita. Es la primera que hacemos, pero bueno,、mmm, se le van a dar a los niños los puntos en cada prueba de cada esto que hagan. Son trofeos y los niños están muy ilusionados. Creo que hay un montón de ellos montados. Creo que también v i e n e a l g u n o de fuera, porque aquí en Andalucía no se ha hecho ningún sitio.、Uh -huh. Luego pasamos al viernes, que ya es la exhibición, la exhibición de, esquimotaje, de esquimotaje, que es lo mismo que todo el que pueda, porque se acerque por allí. Estamos bonitos para animar a estos niños también.、Eh, también va a, haber, va a haber mucha presencia porque en el club casi la mayoría saben hacer esquimotaje. No lo hacen como los niños que están compitiendo.、Por、los niños que están compitiendo hacen todas las modalidades de esquimotaje que hay, porque hay creo que son seis o siete modalidades. Y luego pasaríamos el sábado. El sábado ya sería el plato gordo, digamos, de, de la fiesta esta de ...de la semana del piragüismo, que es la prueba del Campeonato Andalucía del Laro, donde participa Murcia como invitado, viene Loja, viene Málaga, donde el club de piragüismo decía posiblemente meta en cada categoría un par de ellos de los primeros, porque en Andalucía somos de los que más nivel tenemos. Va a haber mucha participación. Y creo que es a partir de las 11 de la mañana. Nosotros el jueves estaremos allí montando la pista. La pista tiene muchísimo trabajo porque son unas balizas que se montan en el río donde están toda, todas las complicaciones de la corriente. Se ponen todas las puertas, unas rojas que son en las partes complicadas del río, se ponen las rojas que son de remonte. Y en las partes más sencillas se ponen las verdes que son de bajada.、Eh, te explico un poco el e l a l o n El e l a l o n es conometrado, digamos como la Fórmula 1, sale de 1 en 1 Se le da su tiempo y las penalizaciones van desde d o segundos s tocando una verde a 50 segundos saltando de la puerta. Y te puedo decir que entre los 10 primeros se llevan un segundo, d o segundos. s Sí, te lo digo así. Incluso los ríos fuertes que hemos i d o de la Copa España, de los niños nuestros que han quedado el 9 y el 10, al primero, que es la élite del eslabo, se pueden llevar cuatro segundos. O sea que es que están en un pañuelo. Es interesantísima. Ese sería el sábado. Y el domingo ya la、el、fiesta domingo, final, ¿no? También hay otro p l a z o fuerte que es el descenso cronometrado. Que、la、estos、batalla. mismos niños que compiten en el eslalo compiten en la bajada cronometrada, que también la hacen de cerbatán. Se va saliendo uno cada tres o cuatro minutos, se le pica el tiempo y luego le pican el tiempo cuando e n t r a Y es el campeonato de Andalucía de descenso,、uh -huh. que es la misma modalidad, o sea, es otra modalidad、uh -huh. que e le s l a l o porque los barcos son diferentes. Son unos barcos que le llaman puros, son de 4 o 5 metros de largo. Nosotros no tenemos ese material, pero vamos, competimos con barcos de lano, de fibra. Y ya está, y detrás de eso, cuando salga el último dorsal, se le da la salida a la fiesta de la piragua. La fiesta de la piragua, que como os he dicho antes, vienen unos 250 casi c a seguros. i s Y llevamos unos 14 o 15 socios que llevamos el peto de organización para que no se quede ninguno atrás. Por cibuerca, ayudarle a vaciar barco. Luego tenemos a mitad del recorrido una zona de avituallamiento que、uh -huh. se le dan unos refrescos, y unas frutas y unos dulces. Y ya está, a continuación de ahí por、pues, la llegada al parque, la entrega de trofeos, la entrega de, de recordatoria que se le dan a los palistas de la fiesta de la piragua. Y a descansar. Y, y a descansar, no, no se descansa. Se d a c a el premio, se s recoge todo el evento y. Terminaré con las 8 a 10 de la noche e domingo. Ya, ya. y después un de descansito ya. Descansito hasta el martes que va y a n los niños otra vez a entrenar. <risa> y, <risa> a y a preparar la próxima, ¿no? a la próxima. La próxima que creo ya que es la, la salida a la Segurité, que es la última, que es 18 y 19 de j u l i o de competición del de Lalo, de la Copa de España. Pero bueno, termina la competición de cadete y de juvenil y senior, pero nos entra la de infantiles. Que son también cuatro pruebas la Copa de España y un par de ellas que restan de la Copa Andalucía. La Copa Andalucía terminaba en esta, no me acuerdo bien. Pero vamos, que todavía queda mucho meneo. Porque hace dos mil kilómetros con los niños hay que irse el jueves y venir el domingo de madrugada. Pero bueno, se hace con mucho gusto. Por último, hay mucha gente que piensa que el piragüismo es un deporte caro. ¿Es caro? Para los que nos iniciamos al principio los costó caro. Porque de hecho yo mismo c a m b i é una pocada veces de barco, porque compré el barco a ciega, no sabía qué barco compraba. Ya te va comprando el barco arreglado a lo que tú quieras practicar: si quieres agua brava, barco de agua brava, si quieres recreo, recreo, si quieres pista, pista. Claro, la mayoría de los s o c i o s primeros del club nos equivocamos. Estos barcos siguen en el club, l o hemos ido pasando, se han ido comprando materia n u e v o q u e tú te quieres hacer s o c i o ahora mismo y entrar en el club? Pues caro no es. ¿eh? Son 20 euros al año de cota. Y en el club hay barcos donde tú te puedes iniciar. Otra, el, el equipo de competición tiene sus barcos que son propiedad del club. No se tienen que comprar ni b a r c o ni c a s c o ni p a l a ni c u b o de bañera. Lo tiene todo en el club. Otra cosa es que tú quieras un barco para pescar y luego te quieres ir de recreo al club, pues te tienes que hacer los gastos. Gastos por debajo de 600 euros. Te puedes hacer de un barco, de una pala y de un chaleco salvavidas. Pero no es imprescindible tenerlo en propiedad, quiero decir. No, no para apuntarte al club no es imprescindible. t e a p u n t a s Y claro, lo que no se te puede dar para que tú te vayas de recreo al pantano, pero las actividades del club, el club te. te l o presta. te l o ¿no? presta para que tú hagas actividades del club. Claro. También he visto que aquí hay muchas casas comerciales que han colaborado con vosotros, ¿no? Pues casi todo el pueblo, ¿no? Bueno, no todo el pueblo, y este año con la crisis hay muchas casas que las hemos puesto sin ir a hablar con ellos. Nos hemos arriesgado. La mayoría、claro. de las casas que están aquí casi no hemos ido a hablar este año con ellos todavía. Eh, porque sabemos el plan de la crisis que hay, cómo e s t á l a c r i a t u r a entonces vemos respeto al cartel, creo que es c a s t i g o a q u e l del año pasado, y luego iremos visitándolo cuando estén un poquito mejor. Algunos sí h a pagado ya lo suyo, sí, sí, sí. otros están ahí, pero pues, no hay problema. Si no fuera por ello, la verdad que ellos, la Junta Andalucía y el patronato del de, ¿no? no、de ayuntamiento, ¿no? si no fuera por ello, esto no, no se、posible. podría hacer porque transporta d 250 pelistas al batán. Transporta camiones, que ya de hecho hay una empresa que lleva todos los años colaborando, que es c i l i n que molesta a uno de sus empleados, y llega el hombre con el camión el domingo, a dos viajes y no cobra nunca nada, y se pone en el cartel, y、mm. es muy caro, es muy caro. Bueno, pues seguiríamos hablando, pero ya nos vamos terminando nuestro tiempo. Ceferino, tú, si fueras ministro o fueras delegado de medio ambiente, ¿qué harías en el río? El río lo, ponía como, lo pondría como un espejo, porque el río yo es que me ha criado en el n e río, como la mayoría de los que tienen mi edad, nos vemos bañados en el río, nos vemos bebidos en el río, y el río es precioso, el río hay que bebirlo dentro del río. El río, ya l e he dicho antes, me voy a volver a repetir, que pasamos por el puente de hierro y vemos todo lo que se vierte y vemos. Pero yo te puedo decir que los, niños de, que los niños que están compitiendo llevan de siete a ocho años en el club y no han tenido una infección de oído ninguno. Y los hemos llevado a una piscina, que no quiero decir el nombre, a hacer un curso de esquimotaje y han venido o con h c o una infección de oído. Sí, es verdad, sí. Que yo el mío se mete, se revuelca en el barro, se hace el esquimotaje en el Parque San Pablo, cuando se ha estado virtiendo por el caño de. d e l c o b r e r o el caño que conocemos todos como el caño de la mierda. Y mi niño no le salió ni, ni un elpe en la boca, ni en la cara. Y gente que viene de Marbella, antes de salirse a la fiesta de la piragua, impacta, porque se meten en, en, la, en el fango y se hacen la mascarilla, la cara, las manos. Y cuando v a n a las la s e r e se c e duchan y llevan las pies, bueno, vienen escandalizados de cómo bajan del río.、Uh -huh. Y nosotros nos echan para atrás, nos echan para atrás, pero que no, que no le den de espalda al río, que el río es para vivirlo y el río. Mucho río. Yo sí, hay una cosa que me hace mucha ilusión: es que Ecija, es que la conocemos, que se conoce como la sartén de Andalucía, como de tanto calor, es que escuchándote a ti, Seferino, dices, c o n c h i l e s ¿dónde estoy, no? O sea que a ver si a partir de ahora Ecija es que suena porque tenemos un río que se utiliza, que está limpio y que la gente se divierte en él. La verdad que sí, porque. Me ha preguntado antes que si yo fuera ministro. Si yo fuera ministro, lo primero que limpiaba era el río Eni. Y no hace falta limpiar los, los 300 y pico de kilómetros que tiene el río Eni, porque te vas a Loja, que está a 80, no, Loja está un poco más lejos. Benamejí, bueno, te hablo más cerca. Está Palenciana, Benamejí, el Teja, el río Eni y el agua está limpia. limpia. Por allí, ¿no? Claro, aquí en e s p a a siempre va a estar turbia aunque el río se limpie, porque el fondo es limoso. Como ha dicho siempre mi amigo Cueva, que e s a s palabras son de mi amigo Cueva. Pero si yo fuera ministro, limpiaba el río de Ni como mínimo, desde el puente de la Tubía al puente de Hierro. Limpio. Haría una pista del lago, la corta que han hecho para recreo, incluso barquitas de pedales, lo que viniera bien, y, y eso, un río limpio. un río limpio porque... Seferino, p e r d o n ¿a Confederación qué dice a todo esto? Confederación. Está ahí, ¿no? Está ahí. Sí, Confederación está ahí. Yo. No he podido hablar nunca con Federación. Aquí hay, preparas alguna cosa y te dicen, no, eso es Confederación.、Sí. Confederación a mí no me escucha, ni aunque l l e g u e con tres mil firmas. Tiene que ser a través del de, ¿De e ayuntamiento. De, Andes, de ese momento del a Yo u n n t t a m i e yo voy a seguir recogiendo firmas、sí, sí. y yo voy a seguir poniendo pancartas de Queremos un Río Limpio.、Uh -huh. vale, vale. Acá, aparte de que me digan o no me digan, yo, voy a yo sé que mucha presión lo estamos haciendo porque necesita ver más gente por acá. Pero mira, de momento la máquina ha ido y no s ha limpiado el trozo del evento. No sé si se me h a a dado cuenta. El trozo del evento ya lo ha limpiado y aparece otra cosa.、Uh -huh. claro. Pues cuando veamos todo el río limpio, es que ya de hecho se echan los niños al río y no los vemos. No los vemos por las cañas tan altas que hay. Ya casi vi... no podemos pasearnos con los n i o s e l río. Porque muchas veces lo s v e m o s echado s lo s v e m o s v i l l a d o desde fuera.、Uh -huh. Pero ahora no, no podemos. Porque está t u p i d o t u p i d o y... Bueno, eso a nuestra delegación del medio ambiente del ayuntamiento es que. Darle caña, caña. caña. <ríe> que ya está ahí, í v e r á s Porque veo que el ayuntamiento está participando con vosotros y eso, pero bueno, pues, por... pues venga, vamos a estar todos y todas para exigirle más. Estamos volcados, estamos volcados con nosotros. Yo comprendo que ha pillado una época mala, que hay mucha crisis, que, que vale todo muchísimo dinero. Pero, Seferino, yo creo que a veces tú mismo dices, con cosas muy sencillas se mantiene limpio. Sí, con cosas sencillas se mantiene limpio, con no ver ti. r ¿Ella? De hecho, nosotros estamos a r c e pronados, tenemos loco perdido, porque cada vez que vemos lo mínimo, denuncia el canto. y A pesar de que le p e s e ¿verdad? Que lo sentimos mucho, pero. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Bueno, bueno si quieres decir algo más, z e f a r i n o nosotras por nuestra parte, ofrecerte los micrófonos cada vez que quieras aquí. Que te escuchen, que、mm. es un granito de arena, no es mucho, pero bueno. Bueno, yo d e t i creo que lo he dicho, d e b e m o s d a r un repaso a lo que es el club, que va creciendo muchísimo, que habrá que hacer instalaciones nuevas, porque si no, no crece. Y que el pueblo y todos los amantes de la pesca en el río, que cuando vayan los pescadores a pescar, que esa latita de maíz, que la e c h e en el bolso, que no la tire al agua, que no la tire en la orilla, porque luego cualquier niño se corta con ella, que no son todos l o to s Todos los pescadores todo pecado, lo s que no, lo hacen, no, por、claro、supuesto.、No. Hay gente que no son pescadores y, y tiran. De ahí,、ah, ahí viene, de ahí viene el refrán: que pagan justos por pescadores. <risa> y, y eso, que la gente mire por el río, que muchísima gente conciencia en eso. Y una vez que el río se consiga de que el río esté limpio, el río se va a mantener limpio. Pero va a costar mucho hasta que el río esté limpio. En、cosa? relación con el otro club, ¿cómo van las cosas, Seferino?、Eh, la relación con el otro club no es maleja. Vamos, De hecho, esto se partió porque hubo divisiones de opiniones. Con lo que nosotros, la directiva mía, en aquel caso, que apostábamos por la competición y ellos apostaban por la, por la aventura, por el, el turismo. Ellos se están dedicando a eso nosotros n o estamos dedicando a la competición. ¿Hay buen entendimiento entre p o s o r e s Hay buena. Si tuviéramos instalaciones los dos, habría mejor. mejor. Porque, claro, pasan por allí, ellos están en tres containers.、Sí. Ahora ven que e l l o s están arreglando el local, ahora ven que nos limpian este trozo de río, ahora ven que nos limpian el tramo donde vamos a hacer la, el campeonato de Andalucía del Lalo. Nos los limpian porque arreglamos muchísimos papeles, estamos muchísimas horas en el ayuntamiento y nos las limpian. Traemos muchísima gente、claro. y colaboran. Yo qué sé, q u é te puedo decir, nos llevamos bien con las diferencias estas que existen, pero cuando el río esté limpio para los dos clubes. Haya instalaciones para los dos clubs, no tiene por qué haber diferencias.、Eh, no, es que desde mi, nuestro punto de vista creo que tenéis que estar unidos para mantenerse bien todo esto. Las, desun... Las desigualdades, pero unidos, ¿no? Con、Está、desigualdades, pero unidos para、bien. la lucha de lo mismo, ¿no? Estamos unidos porque de hecho la bajada del Batán colaboran con nosotros. ¿Sí? La bajada que hacen ellos a San Lucas, que hacen、sí. todos los años, la ruta del aceite, sí, sí. nosotros、mmm, sabemos mucho que no podemos porque son seis días. Estamos hablando de seis días.、Sí. No porque no podamos hacer la, la ruta, sino porque necesitas seis días de vacaciones,、sí. de tu tiempo libre. Entonces acompañamos hasta Palma s del Río, una etapa. O acompañamos, que te digo yo, desde Villanueva del Río Mina hasta Sevilla, lo que podemos, s e g u a m e n t e lo que podemos. Vale, Además, entonces... a ningún socio se le dice que no participe. No, vale, me escu te escucho y me, y me alegra de que estéis. Que hay diferencias. Las diferencias las estás viendo por el local. Por el local. Claro, el ayuntamiento nos escucha, tenemos niños compitiendo a nivel PAS de España, y nos escucha a lo m e j o r más que a ellos. No tiene por qué, porque h a b e r e m o s de esto igual, ¿no? Pero claro, ellos también tienen un, no tienen embarcadero, nosotros tenemos un embarcadero, luchamos muchísimo por él. Perdimos muchísimo tiempo para conseguirlo. Que mi amigo Cueva, yo siempre hablo de mi amigo Cueva, que ahora no está metido, pero. Ahí está. Ahí está, y、el、está.、Impulso. Y <risa> está. De hacer escrito, de hacer escrito, de perder horas extras, de escaparnos del trabajo, pa... y ahí está el fruto. Que ellos lo escuchan menos, por algún motivo habrá no sé. Bueno, pues repito, enhorabuena Ceferino, y ya sabes, poco a poco se van haciendo las cosas, y yo creo que habéis dado un. Han, han hecho muchas ya. Habéis hecho muchísimas, y ojalá que prospere lo de la cantera, que los colegios participen. Desde aquí le quiero decir a los profesores y a las profesoras que animen a sus alumnos. Y a sus niñas para que vayan al, a la jornada esta del martes, a la piscina municipal, ¿no? A la piscina municipal, la piscina cubierta, creo que. Y ya sabes dónde estamos, cuando quieras vienes a hablar y a decir, a darnos buenas noticias, que el río está limpio como una patena. A hablar de cubierta de fiezo algún día. <risa> Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, Seferino, se por invitarnos. Pues ahí estaba esa entrevista con Ceferino i s a d o Vázquez. Presidente honorífico de, del Club de p i r a g ü i s t a s Ciudad del Sol, y vamos ahora con los libros. Bueno, hoy voy a recomendar un libro infantil porque están poniendo en Écija una película muy bonita de animación, yo la he visto, que se llama Los mundos de Coraline. De Coraline. Es una película de animación que, se llama, que está dirigida por Henry Selig. Que es preciosa, porque es una película fantástica y un poco de terror, pero muy bien, muy bien hecha, preciosa. Y está、mmm, hecha, basada en un libro que también se llama Coraline, que es de Nile Gaiman. Nile Gaiman es un escritor inglés de cómic, muy famoso en Inglaterra, p o r que aquí lo conocemos poco, ¿no? No suena.、Ah, no. Pues está desbancando a, a la autora de Harry Potter. Ah.、Uh -huh. Sí, sí, está de la categoría de. ¿Cómo se llama? Bowling, la, la escritora de Harry Potter. Y eso es lo que recomiendo: que si ahora que vienen las comuniones y se hacen regalos y todo eso. Comuniones sí, ya, han, pas ¿eh? ya no, han pasado. Ya han pasado, ya, ya han pasado. Yo qué sé, la comunión nunca pasa, a b u e no、sí. en, en bueno, se puede celebrar continuamente ya, si ya. quieres. El 9 de junio, no fue la f o t u n a me parece. Sí, el 1, sí. 1 de junio normalmente ahora empieza antes, era el mes de mayo. Pero el mes de mayo, ahora empieza, empieza desde abril, abril, abril, abril. Y para el 1 de junio lo más tardar. O sea que el domingo bueno, pues, fue corpus、sí. y ya todas las comuniones están、ya、celebradas. Las primeras comuniones. Y、sí, que el corpus fue el jueves, pero se, se sí, salió sí, el domingo. a j Bueno, pues con respecto a la comunión, tengo yo una noticia que h a salido en un programa: que un cura de Barcelona le ha negado、Ajá. la comunión a una niña por ser síndrome de Down. Porque sí, sí, sí. no se sabía el padre nuestro, o ¿no? Lleva a la madre peleando ya tres años y entonces le dijo el cura que、eh, si no se sabía el padre nuestro, que no le daba la comunión. Entonces la madre ha estado luchando y ha ido a otra parroquia donde le han dado. Sí. Claro. Se ha visto en la, la tele, venía de p o n t o de blanco. De blanco. Sí. Sí.、Mm. Que dice que este h o m b r e y a no, no, no tiene pecado, que para que la iba a h a c e r también, no quería que la hiciera. Pero y、comido. la ha hecho con un hermano que es g e m e l o r m e d i c o c o n él. Sí sí, sí. Sí. sí, sí, yo porque e v s t o e s fin de semana, como con el de uno, s a l i ó para nada. Oh, oh, oh. Yo lo he visto eso esta tarde, he visto. esta tarde. Pero yo no entiendo mucho religión, pero creo que Loli, tú que entiendes mal la, la comunión, ¿no?、Eh, no tiene nada que ver con que tengas pecados o no, ¿no? A ver, celebramos la primera comunión para empezar a tener un, un, un contacto con Jesús a través de la Eucaristía. Entonces, es verdad que para celebrar nuestra primera comunión tenemos que estar libres de p e c a d o Porque hay una, un acto de penitencia, hay una confesión. Entonces, no sé por qué quiere decir、sí. yo eso. Sí, pero esa sí. niña, pues, si quiere d e c i e ya, como no tenía pecado, ¿qué pasa? Que, tal, que él, él no le va a hacer, porque como no es tiene. No, e r o n no s normal el n t o El cura dijo que, es que como no se sabía el Padre Nuestro, se tenía que saber el Padre Nuestro no, para que se l a aprenda el agnito, si,、no, si no le da. Es su... que, o sea, recibir la Eucaristía cada vez que, que se va a misa, no es porque no tenga, no tenga pecado, sino es por estar en comunión con Jesús. Es e v r d a d que tengo que estar libre de pecado. Sí, pero no, el hecho de aprenderse mecánicamente una serie de oraciones y demás, y luego allí lanzarlas como p a p a g a y o tampoco significa que la niña esté o el niño más preparado o menos preparado. Es que o es año... como aprenderse una tabla de multiplicar. Ahora, estando s años, y ahora y parece era... que hace n una carrera, estando s años de c a t y Ketchin. ...ya Hace años que se está dos años. í、sí, sí, Bueno, me lo va a decir de mi nieta que tiene 27. Mi María, tú tuvo tres, porque en el primer año estuve en, en el hospital y no le han enseñado. Tuvo tres años. Sí, mi María, tú. Venga, h o r a mira, no s e qué le canta. Quizás nunca se, casa, nunca se está、sí. preparado, o sea que、eh, toda la vida una ¿sí? persona religiosa se está、eh, bueno, y, preparando、eh, continuamente. q u nos metemos en eso porque Exacto, eso es antes tenías、vale. que confesar antes de, de, de, de comulgar y ahora te h a r t a de comer y comulgar, como en la comunión. A las dos de la noche ya no podía beber ni agua y ahora te puedes hartar de comer una hora antes y, y, y ya comulgar. Tú ves, es e que a mí. Es que hay que modernizar. Yo que、vale. soy, pues, de eso poco. También esto no me entra. Bueno, pero tampoco era lógico estar ¿Sí? 24 horas, bueno, 12 sí, horas, 5 h o r a 10 horas me parece que eran n e c e s a r i o s Bueno, cortamos eso y seguimos bueno, con otra cosa. cosa. <ríe> otra cosa <ríe> que me voy a decir. ¿Qué más interesante、sí. que esto? El otro día estuve en una iglesia que se estaba gusto í s i m porque había un, un montón poquito, de aire de acondicionado. Dijo, anda, qué bien. No ventiladores, aire acondicionado. Ay, muy, muy bien, bien. que tiene derecho la iglesia no, a adaptarse. Mira,、claro, no、como、va. no sea así, aquí los fieles, los la feligreses no vienen con la calor. La que le g u s t e a m a claro que sí que se esté incómoda. Pero,、no、pero no había que sufrir para ir al cielo y hacer sacrificios, yo no entiendo eso. Bueno, b u e vamos a dejarlo. Hablaremos otro tiempo. Vamos a poner la música de la banda sonora de la película a e s t que he hablado, de Coraline. Siempre llevando la contraria.、Claro, Esta musiquita. En la, música, en que no, no, entiende lo que dice, ¿no? no lo Pero Muy dulce. Eso que. En un a v o z dulce. Tiene otro aire a los dibujitos sí, con, con fuerza, me con me violencia, con y, agresividad. Eso me recuerda a las idi cuando cantaba abuelita d i meto. <risa> <risa> <risa> bueno, pues vamos a pasar. Vamos a pasar a otro, a otro tema. tema. Vamos con las noticias del mundo en general y de España en particular. Hoy vamos a aprender una, matrimonio matrimonio una palabra nueva: un matrimonio que se ha matado a la mujer y se ha matado e ¿eh? l matrimonio mayor. Sí. sí, pues yo traigo otra t a m b i é n r m a n o Un matrimonio mayor. Dice que n o s ha visto ellos,、eh, que tuvieran ellos más ni más. ...y los Que estaban delicados y los hijos se la han encontrado. Los dos. No sé si、sí. sí, ella ha ahorcado y ella en la cama, en el sofá. Eso ha sido este fin de semana. Sí, sí, sí me, me enteré, yo me h e m o v i d o de la casa. No he i d o a había... u n p a r q u e t Viene informada <risa> hoy, Valle. Hombre, sí, ¿hemos con, como me he operado el pie, he s t a d o sin salir. Pero es que hoy, yo creo que ha sido, no sé si ha sido hoy o ayer, la voy a tener una mujer que descuartizada. Y、no, le ha tirado diversas partes del cuerpo, se encontró en los contenedores de la basura. Entonces fue un hombre a tirar y se encontró allí una pierna. Y ya el confesor y el otro, el o t Estaba el r e s t o Como este, como este, el, es, el extranjero, este que, que se ha cortado el brazo y es donde estaba trabajando l a t i r a d la basura. a、ah, sí.、Ah, s、sí, n d a、sí, que sí. también tiene guasa eso.、Sí. Le han dado, ahora le han dado la nacionalidad española. Ahora, sí, ahora ¿no?、Ah. ¿No? Y encima le, le pasó、pues、a la m u r a r brazo. Pues llevaba ese hombre ya dos años trabajando en esa empresa. Sí, y ha con un. Ha sido 12 horas, ...doce horas sin contrato laboral y cobrando y cobra, 23 euros al día. Y cobrando muy poco. Pero había dos más en la misma empresa, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Había en las mismas condiciones.、Eh, dos más en las mismas condiciones. ¿Por、pues、q u e lo dejan en la calle y le tiran l brazo a la basura? Vamos, si esto era para que lo echaran no, no a la basura. Y no lo tenía dado de alta la Seguridad Social no, y、todo. en un primer momento para. Ah, no, perdón, que ya me estoy confundiendo con otro caso. Que es、bueno. muy parecido a lo que ha ocurrido aquí cerca. Este ha ocurrido en Valencia. Bueno, no vamos、ah. a dar más casos, que esto parece、eh, El caso. El caso. <risa> Vamos a aprender una, otra palabra nueva, Valle. Cada, cada, cada programa aprendemos Así, una palabra yo aquí con ustedes. Me estoy poniendo nueva.、No no la... bueno, Todavía. Lo malo es que como no l a usamos, luego se nos olvida. No se o l v i d a pero bueno, simplemente. La palabra、queda. es veticismo. ¿Veticismo? Betis... Ah,、bien. ya está.、Sí. Explícate porque yo no sé lo que he hecho. Venga, Toñi, tú qué. Pues eso es una manifestación. De todos los casos. Es un sentimiento. Betisimo. s De todos los véticos.、Ah, Como、okay. Batamba, después de cuatro años, ha pasado a segunda, pues quieren hacer una manifestación. ¿Para qué? Sí, mi gente de. de, de el, mi Chechu y su familia son todos del Betis.、Uh -huh. Pues hoy había manifestaciones.、No hoy, hoy, ¿no? El hoy, 15、sí. de junio. El 15 ¿Hoy? de junio. ¿Hoy?、Eh, hoy. 1 e u i o l o 15 de junio. Hoy es el cumpleaños de、Hubo、mi Vicente. Voy a felicitar a mi niño, ¿no?、Ah, mi、ya. Vicente que ha cumplido 47 años. e s t á madrugada a la una de m cuarto de la noche. Vaya, to todos tus hijos son felicitados. No, nunca terminas. <risa> ¿Tienes tantos? <risa> Tengo tantos i e m p r e Bueno, pues. El veticismo dice Antonio Burgos que es como el cariño verdadero. Que no se compra ni se vende. <risa> Hombre. Y hay una manifestación en, en, no solo en Sevilla, sino también en Barcelona y sí, en, en Madrid. Y en sí, Madrid. Sí, sí. Sí, Cosas... además van ahí 70 peñas van a, de la provincia que incluso van a poner transporte y van a ir a ese país. s p el Betis? Sí, o d o l o e ñ a s ¿Por, sí, sí, ¿por que, que Porque ahí... ha, pas, ha bajado. Claro, después de nueve años bajamos a segunda. No, es que las cosas y, siempre no se agregan. ¿no? Y quieren que el opera se vaya、Baja、a su como, casa. Claro, una vez está para arriba,、50. otra vez está para abajo, todo. p u e si. Pero llevaba ya nueve años. Bueno, ya está. Ellos saben lo que y hacen. Y quieren que se vaya el opera a su casa, que ya está bien. Bueno, vamos a hablar de otra cosa más seria. Vamos a hablar. Esto, esto es muy serio.、Ah, lo que ganan los publicistas. ¿Y este que ha ido a dónde? ¿Qué partido se ha ido? o q u e le han dado noventa y tantos millones de euros? ¿Cuánto?、Estoy? Una p e c h a a yo qué sé. Ah, pues una cosa Eso, nueva. Es a s cifras yo no las asigné. Son horrorosas. Es, es que... Una cosa nueva y importante tengo que deciros. Bueno, y sobre todo para la gente, los usuarios, los comerciantes. Dice que se va a poner un nuevo servicio, se va a poner. ...que Recogerá de puerta en puerta dos días a la semana el papel y el cartón de la s t i e n d a s y de los comercios. Pero dónde? A q u i é n exija.、E、incluso no solo va a ir al centro, sino va a ir al extrarradio, la ronda de San Agustín, la calle Córdoba, Avenida de los Emigrantes, etc. é t e r a Para、el、reciclar. Allí, sí, para recoger el papel y el cartón. n ...y l u e g o lo l l e v a r a reciclar... ...¿qué promociona eso? El ayuntamiento lo contratará mediante procedimiento negociado sin publicidad por un importe de 2 8 3 7 4 euros y lo va a recoger de puerta en puerta, dos días a la semana. Está muy bien, o se recicle、sí. el papel y el, el, cartón. Y el cartón. Bueno, i r a n mucho, a ver si así lo guardan. y Este día. Lo recoge y ese día pues lo saca y, ¿Y lo. ¿Y por qué de los.? Primero que o se venga, tiene n los contenedores en el suelo, los cartones.、Uh -huh. No, y los deja en la calle, en cualquier sitio. Sí, no, sí. Bueno, también el otro día fue el día del donante de sangre, que dice que hace falta más gente.、Es、el donante. Porque dice que España es, es un país donde hay mucha donación, pero que solo cuando hay algún accidente o algo, y no regularmente. Lo importante es hacerlo regularmente. No, pues normalmente cuando vienen las campañas aquí suele haber un chorreo de gente, no sé cuántas irán en total, ¿no? pero d i e q e h a b e Sí, pero que dice que no que hay que bastante. Que necesitan 50 por cada mil habitantes y hay todavía 38 por cada mil. Así que desde aquí animamos a la gente porque cuando a uno le toca Hombre,、claro. es cuando se da cuenta de lo importante que es. efectivamente. Como todo, ¿no?、Eso、como todas las cosas, claro. Y cuando tú ves lo que se gasta de sangre, la necesidad que hay, que muchas veces. Se la ponen al enfermo y el enfermo la echa, es una sangre perdida, o sea que necesita más, pero se la tienen que poner.、Uh -huh. Así que yo digo, como Loli, animar a todas las personas、pues、una... que no le tengan miedo a la aguja, porque más miedo, o sea que soy yo, imposible. Yo me p i n c h a y miro para otro lado y llevo ya bastantes años siendo donante de sangre. Muy bien, así que. Y esta semana ha sido protagonista una birmana que se llama Su Ki,、sí. que es premio Nobel de la Paz 1991, por luchar pacíficamente contra el régimen militar de Birmania.、Sí. Lleva 20 años sin libertad y. 13.、Mmm, 14, 14 años. De 20 que lleva en la lucha política 14, sin libertad, eso sí. Bajo arresto domiciliario. Sí, sí. Y ahora va a ser su, su juicio. Porque ya lo han aplazado. Lo han aplazado porque se ve que, como va a haber elecciones en 2010 y ella ya ganó las elecciones en 1990 y no la dejaron a... gobernar, no quieren que se presente. Y esta mujer lleva toda la vida luchando en, en Birmania. Y hay que tener en cuenta que tiene 63 años, que no es ninguna niña ni de 15 o 20 años. O sea que ya. Bueno, es joven,、en、¿verdad, Valle? Todavía. Sí, hombre, pero que lo que me refiero, que los años que tiene y que sigue luchando después de llevar tantos años en arresto. Sí, pasó mucho años a luchar. Sí.、Uh -huh. Y ella dice que no, no es el poder que corrompe, es el miedo, el miedo a perder el poder de, lo, de los que lo tienen y el miedo del abuso del poder corrompe a los que viven bajo su yugo. Dice ella. Bueno, ¿algo más? Lo de las madres blogueras. Venga. Que yo no sé esto hasta qué punto. Eh, bueno, pues esta fue una mujer, una mujer que se llama Mercedes Levy, nacida en Honduras, y entonces hace dos años se dedicó a escribir un blog. Y donde iba. Para la gente que no sepa, ¿qué es un blog? To... Toñi. Un blog es un sitio en internet, un lugar donde... una página donde tú escribes, metes fotografías. Metes, pones artículos, etcétera, y todo el mundo lo puede ver. Entonces, esta、eh, resulta que era contable y se dejó el trabajo para dedicarse al cuidado de, de su hijo. Y entonces empezó con la crisis económica a utilizar, porque en Estados Unidos le dan una serie de cupones, a ver dónde, en qué al sitio, en qué tienda había. Oferta、y entonces la escribí ahí. Entonces, las madres al, conectarse, otras madres, al conectarse a internet, veían esto y entonces fue aumentando. O sea, que lleva ya dos años y dice que incluso puede, ella ahorró el año pasado 6.000 dólares. Dice que tiene 200.000 visitas al mes、sí. y que ya están teniendo en cuenta sus opiniones. s í v a a escribir un libro incluso. No, pero lo, las casas comerciales sí, están teniendo en cuenta ya su opinión, porque, claro, 200.000 personas al mes, viendo las ofertas que hay, viendo los mejores precios. Eso lo podíamos hacer aquí en Ecija, ¿verdad? Hay una página en Ecija que se llama. Página de una mujer ecijana que está infrautilizada, yo creo que, y tiene bastantes visitas, ¿eh? yo creo que la gente podía a h poner también las ofertas, a lo mejor, y cosas para que ahorráramos dinero y para influir en la opinión pública, a las mujeres, creo yo. Bueno, se llama el b l o g s e llama algo como sentido común con el d i n e r o así. Que sabe inglés mejor que yo,、mm. yo no sé. Como San Sos t o t h Money. Eso.、No、Vamos eso. con las convocatorias, que ya nos queda poco tiempo. Como el, día, el viernes 19, actuará en el Teatro Municipal José Méndez, que es sobrino de La Paquera de Jerez.、Muy、bien. ¿Sabéis? ¿La conoces, Valle? La, deje, claro,、no? la reina de las bulerías. Muy buena, muy buena que era cantando. Que murió en 2004. Vamos a poner un poquito. ...la Pequera Cantando. Esa era la paquera de Jerry. Bueno, pues repito, es su sobrino que se llama José Méndez, el viernes a las 9 en el Teatro Municipal, el viernes 19. ¿Viene solo o viene en grupo? Me parece、no、que lo、sé. he visto yo aquí en Ecija, ha venido alguna vez. Me parece、no、que sí. Hay、vale. mucha actividad flamenca últimamente en Ecija, a ¿eh? ¿Eh? Y el sábado, también, el sábado 20 a las 9, se presenta el cartel de la 33 Noche Flamenca. En la tertulia de la plazuela, que es la peña flamenca que está、ah, en Santa Cruz, ¿no? en Santa Cruz el sábado a las 9 y el viernes a las 9, en la casa de la juventud, van a exponer. Eso no lo sabe Loli, unas amigas nuestras, imán, natali, inglesas, van a exponer una su visión particular de Écija. Ah, sí, ah,、bueno. sí. Eh, con fotografías y, y pinturas. Qué bien. El, el viernes a las 9. Sorprendente. En, sí, en, en la Casa de la Juventud. Muy bien. Y、tarde. la próxima semana las tendremos aquí como invitadas para hablar de su experiencia en Étrea. Nos vamos a despedir. No, que queda otra cosa: lo del quiote. j Que se le ha olvidado ya, sí, a usted. Menos más que yo lo tenía aquí apuntado. Ya me f í e de ti porque lo tenías apuntado. Hombre, claro. Dilo. Bueno,、eh, que ha acabado de. de emitirse. de emitirse por、pues, el Quijote, la primera parte. Entonces se en va. El en el 93.4. Pues dije que se me olvida. d o Entonces se va a repetir en, en el mes de j u l i o y agosto. Y. Probablemente y lo más seguro, la segunda parte del Quijote se retransmitirá、eh, a partir de septiembre, porque ya llegan las vacaciones. Entonces,、eh, yo recomiendo que lo escuchen porque es muy divertido. El Quijote contra lo que la gente se cree, que es un libro aburrido, la verdad que es muy divertido. A mí me gusta mucho. Es uno de mis libros preferidos. s o y tú que eres muy rara. No, a mí no. no es un me... libro、no, m raro.、No no, pero, pero no me gusta, no, A mí yo tampoco, yo no, no le, leía Yo señora no señora leo, o、no, Yo no leo, pero me vamos, me que, que no me, me te gusta. Te Porque no lo habéis leído con cariño. No y o o no leo. Pero、hay、te que... digo yo que yo me reía. Hay,、ah, que, no. hay que leerlo como capítulos. Cada capítulo es una historia y entonces te animas a continuar. Es muy bonito, a mí me gusta mucho. Un día hablaremos en profundidad del Quijote. Y nos vamos a despedir con una música que está muy de moda, que es de una serie de televisión que luego se puso la película, que se llama Hannah Montana. Y se la voy a dedicar a una niña muy valiente de mi colegio, que se llama Beatriz. Se llama You'll Always Find Back Home, q u é、sí. quiere decir. Tú siempre encuentras el camino para volver a casa. a s í no enteramos nosotros.、Pues、eso, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, vaya, hasta, hasta la, la semana, semana que viene. Hasta la semana que viene.、Eh, Toñi, lo mismo. Semana, lo mismo. Y Loli, nos vemos pro, la próxima semana. Muy bien, muchas、gracias. Y a nuestros oyentes, decir que nos pueden escuchar en el 93.4 de la FM. Eh, fm, en、eh, nuestra página web, FM-Radio FM-Radio guión 93.4. No, además, fm -radio 93 no. además fm -radio 93 no. podéis m i r a r que hay mucha s foto. s FM-Radio guión <risa> e Figa.BloSpot.com y también en nuestro blog, las somos todas. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Os esperamos en nuestro programa. Las somos todas.